Irineo, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Y Aracanda i y Pato Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Tanto tiempo, la verdad que hacía bastante que no, no charlábamos. En serio,、eh, Irineo, hacía、sí, rato que no charlábamos, en serio, qué bueno. Eh, eh, Guerra, a ver, preocupadísimos nosotros también porque,、eh, que le vaya bien al i d e v i y a nuestros productores,、eh, es porque. Es una alegría para todos nosotros, da tanta, tanto laburo a tanta gente, es la producción nuestra, de la que estamos tan orgullosos,、eh, tanto de la producción hortícola, frutícola, como la cebolla, que es lo que fundamentalmente exportamos. Pero tenemos un problema muy serio, ¿no?、Eh, ¿Cómo es la cosa? ¿Se plantó más cebolla este año y no se vende y nos están quedando miles de hectáreas de cebolla sin cosechar? Cuéntenos cómo es g r i n e o a ver. Bueno, realmente hemos tenido un año, e s t á b a muy o s m contento s en, en el inicio de temporada 2020-2021 por la cantidad que se estaba poniendo, que realmente era una cantidad importante más que los años anteriores. Y el año pasado, que había sido un año muy bueno para los cebolleros, este, entonces a raíz de todo eso y la gente que estaba llegando d e s de la provincia de Buenos Aires y de algunos otros lugares, No solamente acá, sino en Conesa, en Río Colorado y en otros lugares de, de, de, de los valles, estábamos re contracontentos por el、claro. movimiento, por la,、eh, la posibilidad que iba a venir. Pero lo jugó u n a mano pasada, la oferta y la demanda. Primero, Brasil, nosotros somos Brasil dependientes, s Sí, sí, sí, claro. Y、si、no compra s por n Brasil, estamos al horno. Claro. Este, y Brasil tiene un problema. Similar con esta pandemia con nosotros, pero aparte de eso, tiene otro a favor de ellos mucho más importante que t i e n e cebolla propia.、Uh -huh. Así que、eh, hemos tenido un buen inicio del año, pero fue 15 días, cuando estaban sacando la cebolla temprano, que llegó a, se llegó a pagar hasta 3、eh, pesos en, en la pila, y, este, y era re contrabueno. Pero a los 15 días tuvo una depresión tremenda.、Uh -huh. Bueno, como había tiempo todavía,、eh, todo el mundo se quedó como esperando para que pasara ese. Pero lamentablemente, a esta altura del año, que ya tendría que estar empezando, o toda la cebolla para el próximo año sembrada, le ocurrió esto. Y usted, si hace una recorrida o pasa para San Antonio, se da cuenta cómo está nuestro valle. n o、uh -huh. Toda la cebolla en campo toda p i l a d a Eh, con lo que eso significa, primero y principal que、eh, los productores y los que sembraron no, no van a re poder recuperar nada, es una plata muy importante que se ha invertido y vamos a ver cómo se termina totalmente, que va a ser、claro. grave, porque l u e v o a de c i r encima los insumos están todo a valor d o b l a r la gente va a estar i m posibilidad. A mí me interesa. Tremendamente sobre el pequeño y mediano productor,、eh, que son los que están acá, año bueno, año malo,、uh -huh. eh, no tanto eh, eh, los i n t e r e s a que venga gente a trabajar y que se, se explote en la tierra, pero a la gente que viene de afuera, cuando viene un año malo así, si no le conviene el negocio, se va, levanta todo y se va, pero、no. la. La gente de acá se tiene que ir a la colonia. Claro. Pero bueno, es la oferta y la demanda, l u e g o Usted sabe cómo son estas cosas. Claro. A esos g e r o l e pasa siempre eso. Tienen, creo, cuatro años malos y uno bueno, que lo entusiasma de vuelta.、Uh -huh. Pero no sabemos cómo va a pasar esto y no hay、eh, poncho para tirar, ni siquiera, porque es tan grande、eh, la inversión que se hizo. Que ni pensar, nivel y las provincias y la nación también están re complicadas.、Uh -huh. Así que vamos a ver cómo terminamos y, y cómo se puede iniciar el próximo año.、Uh -huh. eh, a ver,、eh, usted dice oferta y demanda nomás. Yo creo que el COVID algo tiene que ver con la historia. Alguna, el, el, el, o sea, la, la, la pandemia que tenemos, ¿no? Algo tiene que ver seguramente.、Eh, cuénteme, algo tiene que ver también el hecho de que、eh, muchos productores del Río Colorado, de la Corfo, si vinieron para acá, porque el Río Colorado tiene poca agua, está irrigando muy poco, si vinieron para acá, esto lo sabemos.、Eh, influye también porque tengo entendido que también coincidió esta baja de ventas. Coincidió con que hay mucho más hectáreas sembradas que años anteriores, ¿no? No, por supuesto, sí. Yo les terminé de decir recién lo que pasó. En el cuerpo se habían quedado sin agua porque no había nieve en los cerros que abastecen al río Colorado. Claro. Y también las tierras se habían agotado, entonces,、eh, toda la fuerza de esos productores sur de la provincia de Buenos Aires. Se vinieron a alquilar tierra acá y a sembrar.、Uh -huh. Esa es una. Pero la pandemia también, tenemos que decir, es, es tremendamente grave. p e r o veo y lo falta todos los días. No está el mismo entusiasmo, no hay el mismo poder adquisitivo. Y seguramente que de aquí a fin de año se va a complicar mucho más.、Uh -huh. Pero bueno, todo ha hecho, ha aportado algo para que ocurra esto, pero especialmente es porque. También,、eh, tanto Brasil como Argentina, con, con la pandemia están todos los países、uh -huh, vecinos、claro. y nosotros complicados. Pero si a esto le sumamos que hay una s o b r a o f e r t a y que en Brasil tienen su propia cebolla, aunque no sea de la misma calidad, pero tienen su cebolla, eso lo ha jugado muy en contra.、Uh -huh. Y lamentablemente, la cebolla no es un cultivo, salvo que se, que se cubre y se prepara. Pero no tiene mucho más, tampoco para esperar. p o d r í que sea un mes más, o un mes menos, pero no mucho más.、Uh -huh. Así que、uh -huh. yo creo que la cantidad de cebolla que hay en el campo no va a salir y de que ha salido, lamentablemente, no ha dejado un buen, una, una buena plata o por lo menos cubrir los costos, porque se está pagando en este momento 2 pesos con 50 y 3 pesos con 50 el kilo. Ajá. Eso, está, eso le están es pagando al chacarero, ¿no? ¿Eh? Eso es lo que le están pagando al chacarero. Eso es lo que le pagan al chacarero, se llama n la pila.、Uh -huh. Después, a partir de ahí, el que compra se hace cargo de la embolsada, de la descolada, porque、uh -huh. si no, la descolada sola vale 60 pesos la bolsa. Claro. Así que、eh, es lo que le queda al chacarero. O sea, que en el mejor de los casos, la bolsa va a i n v i r i e n d Porque toda la cebolla que está saliendo ahora es para el mercado interno. Claro. A ver, a, a ver, si, a ver si sigo este, este, este razonamiento para que nos entienda la gente. O sea que en estos momentos se estaría pagando la bolsa de cebolla a 60 pesos. 70, 80, por ahí.、Eres? ¿Y cuánto por, se pagó mucho, en marzo? Dice, 100 pesos. En, en marzo, cuando fue la buena que usted decía, ¿cuánto se pagó por la bolsa de cebolla? Y se pagó 30 pesos. ¿Qué se s a ¿Se lo está pagando 2 pesos con 50? 30、Estaba、pesos el, el kilo, o 300, sea. 500, 700 pesos la bolsa. Opa, que... pero es impresionante. O sea, se vendía、sí. 700 pesos en marzo y ahora se vende a 80 pesos.、Eh, póngale que v a l d í a 600 en marzo, pero ahora está a 80 pesos. Claro. Y la tiene, y inclusive para llevarla, muchos la están llevando a cocinación. Los、claro. c h a c a r e r o s por ahí, alguien, los que hicieron la cebolla, la están vendiendo como los campos en que limpiarlo. O sea que, que la. No tiene la, la, la... intención ni volver a sembrar, hay que limpiarlo. O sea que el panorama、sí. viene pésimo, viene malísimo, porque no, así usted, malísimo, así usted venda la cebolla, cebolla claro, así la pueda vender, la va a vender requete contra mal, no va a ganar un mango. No, no va a ganar un mango, lo único que le va a beneficiar, seguro, es que le, va, le van a sacar la cebolla al campo. Pero también están muy exquisitos, ¿ves? Cuando pasan estas cosas. El año pasado se peleaban para llevar cebolla. De l número 3 para arriba, c u a n lo más grande mejor.、Uh -huh. Ahora es al, re al revés, hasta el tamaño 2. Para arriba no la quieren, esa se la dejaron en el campo. Ajá.、Uh -huh. Claro. Así que es un problema、eh, tremendamente complicado y que lamentablemente le va a tocar a toda la franja de los productores, no solamente en este o valle, sino en Conesa, en Río Colado, en Valle、uh -huh. Medio, en todos los lugares que se hizo. Esta inversión va a ocurrir lo mismo porque la oferta y la demanda es para todo s l o lugar. Está.、Eh, hay algún, algún dato que, que me faltaría consultarle. Es, ¿cuántas hectáreas se sembraron con cebolla esta vez, este año, y cuántos se sembraban históricamente? Bueno, mire, este año se han sembrado alrededor de 3.300, póngale 3.400 hectáreas. Este año, sí. Y antes se sembraban. Una mil hectárea menos seguro o Ajá, menos. Claro. Así que hay una gran diferencia. Este es solamente acá en v i e r m a Claro. Con melenconesa que pasó lo mismo. En Valle Medio, en Río Colorado y、claro. en todos los lugares. Y a su vez también algo s e m b r a d en la provincia de Buenos Aires. Exacto.、Si、bueno. Estamos, en ese sentido estamos complicados. Pero bueno, bueno lo que tenemos.、Eh, Los productores, los pequeños y medianos, que han tenido toda la vida, es que son curtidos y aguantan. Y los、uh -huh. que están acá y los que viven acá,、uh -huh. muchos años han vivido así.、Claro. Lo que pasa es que había mucho menos cantidad, entonces no era tan grande、claro. eh, el, lo que le pasó.、Uh -huh. Pero ha podido aguantar, se ha recuperado,、uh -huh. por ahí con ayuda de los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales, porque también habiendo menos cantidad, este.、Uh -huh. Eh, el esfuerzo puede ser más chico, pero en este momento、no. ni hablar de cómo se puede, este, de todas maneras, no quita. Uno tiene que juntarse con los, con los gobiernos provinciales y nacionales para ver de qué forma se claro, puede imagino, ayudar ¿no? a, a, a, con algún fondo dotatorio o algo、claro. para que vuelva a la sembrada, c o n、no、con cebolla, pero sí algunos otros cultivos.、Esperemos、pero bueno, que... necesitamos. Bueno. Eh, pero va a ser un año tremendamente complicado para nuestra、bueno. zona y para los valles de Leonel. r Bueno, esperemos que haya respuestas del gobierno provincial y del gobierno nacional, ¿no? Algún tipo de ayuda, porque fíjese, cuando les va mal, por ejemplo, a los productores de trigo de Patagones, le reconocen toda la cosecha igual, ¿no? Debiera haber algo parecido para los productores de, de cebolla, c a r n o n e g r o n ¿no? e l Con la s diferencia s que son, eh, eh, menos. Menos cantidad de siembra, pero bueno, algo, la gestión se tiene que hacer siempre.、Bueno. Después veremos lo que sí、si、uno tiene que ser realista y conocer las cosas, no puede empezar a vender espejitos de colores, que después、eh, tenemos una respuesta más, más complicada todavía con respecto a las posibilidades. Pero bueno, se va seguramente, no nos cabe duda, a los productores somos. Curtido y d e m u e s t o si no fíjese lo que le pasa al alto valle con la fruticultura,、uh -huh. y sin embargo la siguen peleando.、Claro. Nuestra federación、uh -huh. ha hecho,、eh, está haciendo cosas muy importantes, como es el convenio con la provincia y la Pumbapa para vender no solamente fruta a la escuela, sino también la hortaliza pesada y, y s u m a r l e para eso, que no es mucho. Con eso no se va a vender toda la producción, pero es un alivio más.、Claro. a Los pequeños productores que se anotan en, eso, en ese compromiso, este, después de solucionar. En parte, su problema para la próxima cosecha. Así es. Bueno, esperemos que sea así,、eh, Guerra. Gracias y, como siempre, un abrazo. Gracias por ustedes por acordarse de nuestra institución. No, por favor. Un saludo grande. Gracias, muy amable. ¿eh? Y、de、le、cual. tengo q u e r r a titular de la Cámara de Productores del Valle Inferior, y el problema de la cebolla. Ya vamos a hacer algún comentario después relacionado con esto, ¿no?